El visitante de lejos. Un cuento sufi. Desde el país de la luz, que está más allá de las estrellas, un padre bondadoso mandó a su hijo a la tierra para que rescatara la joya preciosa que cada hombre lleva adentro y que es su esencia verdadera. Cuando el joven llegó a la Tierra, cambió su apariencia para que los terrestres no se dieran cuenta de que venía de otro mundo y se pusieron a la defensiva. Tal como el joven tuvo que respirar el mismo aire de la Tierra y comer la misma comida de la Tierra, cayó también en este sueño extraño como los seres humanos y se olvidó de su misión. En el país de la luz, su padre se dio cuenta lo que había sucedido a su hijo y rápidamente mandó a un mensajero a la tierra. Y este se dirigió al joven. Despierta, no duermas, recuerda tu origen, cumple ya con tu misión. Y en la mente oscurecida del joven, Empezó a aflorar este recuerdo y poco a poco despertó. Despierta, recuerda tu origen, tú también eres del país de la luz, cumple ya con tu misión. Y cumplida su misión, el joven cambió otra vez su apariencia y regresó al país de la luz. De hecho, este cuento se repite todos los días y en todas partes. Para que la gente se olvida que tiene un origen y un destino. Escucha el llamado. Emprende ya la peregrinación hacia tu interior. Ya perdiste bastante tiempo en cosas inútiles. Cumple ya con tu misión. ¿Y cuál es? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Para conocernos a nosotros mismos.